al libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Hora Libre. Mi nombre es Néstor Cortés, estoy reemplazando momentáneamente a Cristian Gauna que está que está llegando. Eh Hora Libre es un, un programa de radio... ...que forma parte del programa red en red... Escuela ...de Escuela de, de Comunicación... ...que forma parte también de la Secretaría de Inclusión... De la, ...del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...y como todas las semanas, todos los jueves... ...siempre trabajamos con chicos y chicas... ...de distintas escuelas... ...tanto primaria como, como secundaria... ...hoy justamente nos toca... ...que nos acompañen... ...chicos y chicas de una escuela primaria... Pero estoy rodeado de 5 chicos. Sí, así que me gustaría que se presenten en primero. Fernanda, Clara, Francisco, Alejandro, Gabriela. Bien, ¿de qué escuela son? Somos de la plaza 23, 23, 19 ¿Dónde queda? ¿Por dónde queda más o menos? ¿Por dónde queda? A ver, ¿en qué barrio queda? por la cancha de San Lorenzo. Por la cancha de San Lorenzo. Sí, bien. Ahí en el barrio de Soldati, ¿no? El barrio de Soldati, por la cancha de San Lorenzo, estamos hablando de la calle Varela, ¿no? Sí, sí. Bien. Eh, hay cerca entonces está San Lorenzo, hay algo más cerca también hay algo algo interesante, algo que esté cerca de un jardín. Un jardín. Bien. A ver, eh Hay una breve introducción de ustedes Del proyecto de Radio Escolar Radio La 23, ¿qué la Radio de La 23? ¿Quién me puede contar sobre Radio La 23? Bien cerca del micrófono Vamos, dale, vos ¿No? ¿Alguien me puede contar qué, qué es la Radio La 23? ¿Qué hacen en, en la Radio Escolar? ¿Me cuentan? ¿Vos? Dale Sí, sí, un poco, algo Digamos, ¿qué hacen con la radio? ¿Trabajan en los recreos, por ejemplo? Eh, ¿Cómo lo cómo, ¿Cómo lo trabajan eso? ¿No se acuerdan? Mm, me parece que están un poco tímidos, ¿sí? Un poquito tímidos Ahora se van, a, se van a acordar Bueno, empecemos con el tema que estaban trabajando ustedes ¿Ustedes van a trabajar sobre el tema de violencia de género? Sí, sí. Bien ¿Qué tienen? A ver Tenemos preguntas A ver, ¿qué tipo de preguntas? Como que es la violencia de género Acercate más al micrófono Sí ¿Qué es la violencia de género? ¿Qué es, qué es la violencia de género? A ver Sí acércateme al micrófono porque si no no sale Cuando maltratan a las mujeres o a los hombres Cuando maltratan a la mujer o los hombres ¿Qué más? ¿Y por qué se produce la violencia de género? Bien, ¿por qué se produce? A ver Por el machismo por tomar alcohol Por el machismo, por tomar alcohol Y por otras cosas más y también Sí, ahora igual vamos ¿Por? Por los celos Por los celos ¿A vos te parece que una persona puede matar a otra por celo? Hay mucho caso A ver, acércate ¿Sí? ¿A vos te parece que una persona porque porque la engañó la puede matar? ¿Se justifica eso? No. Mm, entonces me parece que hay algo mucho más profundo que el tema de, de un celo, ¿no? Porque, digamos, uno digamos, puede estar enojado con una persona porque le fue infiel, pero de ahí a, a matarla, está, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Por qué la mayoría de las mujeres les sucede la violencia de género? A ver, ¿por qué? Por ser débiles por ser débiles. ¿A qué llama débil? A ver, por qué una mujer la llama como que es débil. Como que tiene menos fuerza que los hombres. Porque tiene menos fuerza que los hombres. Vos qué quería decir también. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un todo un resumen de esto porque hay algunas cosas que como para trabajarlas. ¿Qué más? ¿Por qué tiene miedo a denunciarlo o a denunciarla? Bien, ¿por qué tiene miedo a denunciarlo o denunciarla? Por amoríos o por amenaza con sus hijos. ...por amoríos o por amenaza con sus hijos. ¿Alguna otra pregunta tienen? A ver... ¿Y por qué los hombres le pegan a las mujeres? porque se desquitan con ellas? Porque se desquitan con ellas. A ver... Bueno... Eh, el tema de la violencia de género... digamos ahí Ustedes saben que en los últimos años... ...ha crecido muchísimo... ...la violencia de género... ...la violencia hacia la mujer, ¿no? Hay una... De hecho se, se ha puesto en el Código Penal... ...una figura... Qué es femicidio? ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un femicidio? A ver qué se imaginan que es un femicidio. Vamos a que lo tenés ahí como en la punta de la lengua, ¿no? ¿Qué es un femicidio? Hey, pero más más cerca el micrófono, dale. Cuando vueltan a las mujeres. Cuando matan a una mujer. Oh, ¿Y por qué la matan? No hay razón lógica. ¿Eh? Nada. Sí, la única razón que hay es porque una porque matan a una mujer es por el solo hecho de ser mujer. Eso se llama femicidio, ¿sí? Cuando un hombre mata a una mujer por el simple hecho de ser mujer es decir, no hay nada que justifique ¿sí? que un hombre mata a una mujer, es decir, lo, lo único que digamos, está incorporado digamos como que el hombre la mata por el hecho de ser mujer y por eso se ha puesto la figura de, de, de femicidio es decir, antes se hablaba de eh, un crimen pasional no un poco lo que ustedes hablaban acerca de del tema de los celos ah, la mujer Eh, le provocó celos al hombre Entonces eso justifica O justificaría Que el hombre la mate, la mate. Y no No, nadie mata por celos ¿Se entiende esto? Vamos, es como que mucho más eh, Mucho más profundo eh, Es verdad que hay muchos casos Donde la mujer se siente como más eh, eh, Se siente con problemas Como para Para para denunciar a la persona con, con miedo, por suerte digamos, hay algunos casos en los últimos años se está revirtiendo, igual la violencia de género eh, va creciendo, ¿sí? día a día, ¿ustedes saben cuántas mujeres mueren que cuánta cada, cada cuántas horas muere una mujer? aproximadamente no, no. ¿Qué, qué, ¿qué se imagina? a ver, ¿cada cuántas horas una mujer puede morir por violencia de género, no estamos hablando, no por un accidente de tránsito. Hablemos de violencia de género. ¿Qué se imaginan? A ver, tírmen un, un número. Cada cuántas horas? ¿Tiene idea? No. Yo te digo más o menos que una, una mujer muere cada 36 horas, 37 horas, ¿sí? Por violencia de género. ¿Qué les parece esa cifra? ¿Mucho poco? Muy al... ¿Eh? Muy alto. Muy alto. Muy alta exactamente si cada, estamos hablando de que cada 37 horas un hombre mata a una mujer si ¿sí? entonces estamos hablando de algo muy fuerte vamos a poner usted ustedes hicieron un, un spot no sobre violencia de género si sí. ¿Sí? vamos a escucharlo y después lo comentamos Seguimos en Hora Libre En programa Rec Estamos en, saliendo por FM Boedo 88.1 Ustedes hicieron ¿quién, ¿Quién grabó el spot de Valencia? El profesor de música El profesor de música ¿Junto con quién? Con... ¿Junto con quién? ¿Junto con quién? Nosotros Ah, bueno, acercate al micrófono, dale ¿Quién, de, ¿De quién son las voces? A ver, ¿quiénes ¿quién fueron las voces esas que se escucharon? Eh, ¿todos nosotros ¿Todos? No, ¿Ustedes ¿todos, ustedes cinco trabajar trabaja en este spot? Sí Ah, fuerte Vos hablá, le estás hablando ella Hablé al el micrófono, dale Todo, todo el aula, todos los compañeros ¿Todos los compañeros? Pero todos los compañeros no grabaron en este no. spot no. ¿Quiénes fueron los que lo grabaron? Eh, nosotros Ustedes, nosotros. bien, ah. bien ¿Y cómo fue que lo, lo, lo armaron? Profesor, ¿Quién lo escribió? profesor de música ¿El profesor de música lo escribió? Sí, ¿Sí? ¿Y dónde lo grabaron? En el en, aula No, ¿Ah, en la sala de música no, ¿En ¿Eh? la sala de música? ¿En la sala de música? Sí Bien eh, ¿Y qué pusieron? Primero las voces y después la música ¿Cómo fue? A ver, cuénteme un poco cómo fue el proceso Primero de... hicimos la letra de la canción Y después fuimos poniendo el tema ¿Y Uh -huh. El sonido que iba para la, la música Y después lo cantamos Y después lo cantaron Bien ¿Y la, y la, ¿La letra la inventaron ustedes? Sí Bien, perfecto ¿Y cómo llegaron a escribir la letra? Entonces, ¿Trabajaron en el aula? ¿Investigaron sobre el tema? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo llegaron a escribir una letra? pues está buena la letra El profe nos dijo algo de, Que digamos palabras sobre la violencia Y así pudimos hacer la canción Sí. Ah, ustedes tiraron palabras sobre violencia Por ejemplo, sí. para que se escuche bien ¿Qué palabras relacionan con violencia? A ver, ¿se acuerdan de alguna? Mm. ¿Sí? Vamos chicos, lo, lo escribieron ustedes Una palabra, a ver relación con violencia ¿Sí? ¿Alguna palabrita? ¿Vos te acordás de alguna palabra? No, que timbias que están Que cerradita que están La maestra se quiere matar Pero no... Digamos, es radio así La primera vez que hacen radio Y aparte lo trabajaron en, en, en el aula Una palabrita sobre violencia dale. ¿No se acuerdan? ¿No? A ver, vos dale. Bueno, decime una palabra relacionada con violencia ¿Qué se te ocurre? ¿No se te ocurre nada? A ver vos dale. Maltrato Muy bien ¿Qué otra palabra puede haber con violencia? discriminación, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra palabra? Golpes, ¿Sí? por ejemplo. ¿Qué insulta. otra palabra? Insulto. Sí, ahí. Ah, claro. insulto. Exacto. Abusos físicamente y ahí, verbalmente. Ay, ay, ay, ay. Físicamente y verbalmente. Físicamente y verbalmente. Perfecto. Exactamente. Digamos, ¿qué sería verbalmente? A ver. Acercar, acércate. Eh, insultos, todo eso Bien, bien. Y después se haría lo físico, ¿no? Perfecto. golpes. Bueno. vamos cerrando el primer el primer bloque. Repítanme los nombres. Fernanda, Kiara, Francisco, Alejandro, Gabriela. Bien, son todos alumnos de la escuela número 23, distrito escolar 19 de, de sexto 6to A. Ahora vamos a escuchar un tema de, de cierre de este primer bloque Que es la, la Bella y la Bestia de, de Porta Y continuamos con eh, los chicos en el segundo bloque Es solo una historia más La Bella y la Bestia Ella era bella, frágil como una rosa Él era una bestia, esclavo de sus impulsos Único el día que le ataron esposas y no eran niñas, crecieron, se hicieron adultos juntos Todo marcaba bien, eso parecía en su primera luna de miel Juro serle de por vida fiel Y ella, él, una historia como otra cualquiera Quien les ve y quien les viera Pero el tiempo pasa y las relaciones se agotan Se cansan, ella ni lo nota porque está ciega Ciega de amor pero no aguanta la monotonía Y ya no quería ser dueña a eso les decía a sus colegas de copas Cerme con otras, pero ella ni lo nota Bella estaba ciega, pero no era tonta ya dudaba cuántas noches son Hasta altas horas de la madrugada La primera vez fue la más dolorosa Te regaló una infidelidad por cada rosa Y es que el perdón será tu debilidad Pero lo que pasa una vez Siempre sucede una vez más No puedes creerlo todavía, después de tantos sí, años Pregunta, di que te has caído en el baño El silencio no te ayuda, sé que no sabes qué hacer Sabes que fue la primera y no será la última vez, créeme Sé que no quieres más problemas, pero no te quedes en silencio Si en el se dio cuenta vivía junto al mal la bella y la bestia hefiere no contaros el final los traigo, los... Estamos escuchando la bella la Bestia, estamos con los chicos de la escuela, de, a ver, pará, escuela número 23, distrito escolar 19, sí, sí. correcto, antes estaban escuchando a Néstor Cortés, gracias Néstor por cubrirme, yo estaba llegando, si, sí, Ciudad de Buenos Aires está complicada, quiero que lo sepan, eh, como siempre, estamos aquí en el aire, Flor nos está haciendo la operación técnica, muchísimas gracias Flor, eh, yo les cuento que los chicos de sexto grado A, ¿Estamos bien? Sí. ¿Dije bien? Sí. De la Escuela 23, Distrito Escolar 19. Estuvieron trabajando, pero bueno, ya pasó el primer grupo, estuvimos escuchando ahí. Así que bien interesante. ¿Ahora de qué vamos a hablar? ¿Quién me puede contar? Eh, sobre los valores. Sobre los valores. Acercate bien al micrófono, igual allá van a ver eh, cómo van a poder subirle los, eh, los tonos y los volúmenes y demás. Ustedes hablen tranquilos, ¿sí? A ver, nombre y apellido de cada uno para que se presenten y me digan cómo se llaman y los conozcan en la casa. ¿Nombre y apellido? Kevin Soto. Mia Jiménez. Víctor Peñalo. Tomás Chambi. Jonathan Chuquimia. Bien, estamos en el aire, nos queda una compañera todavía. Leticia Vera. Bien, Leticia, bueno, a ver, chicos, eh, ¿cómo trabajaron esto? ¿De qué vamos a hablar? Me dijiste valores. De los valores. Bien, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cuándo estuvieron reunidos? ¿Cómo cómo fue que se trabajó? ¿Con quién trabajaron? ¿Quién me puede contar un poco? ¿Quién me cuenta un poco? ¿Con qué más está trabajaron, por ejemplo? Con Laura. Laura. ¿Sí? ¿Que es Laura Iacobino? Sí, sí, sí. La otra maestra se llama María Aguirre. Sí, nuestra referente de, de REC es Antonella Ferrer de Solecci. Eh, pero ustedes estuvieron trabajando con la maestra. Sí, sí. sí. ¿Qué hicieron? A ver, ¿quién me cuenta un poco? Estuvimos buscando información sobre cada uno de los valores. Bien, ¿y cuáles son los valores que vamos a trabajar? quién ¿Me nombra me quieren nombrar cada uno el suyo? Sí. Primero, nombrenme el valor. Sí. Tolerancia, se refiere... Tolerancia es primero, bien, ¿el tuyo? Respeto Respeto, bueno no trabajás valor, a ver vos eh, Bien Responsabilidad Responsabilidad Lealtad Colaboración Bien, son varios los valores entonces, vamos a empezar por cuál, ¿quién quiere empezar? Eh. Vamos por tolerancia o por... Díganme ustedes quien quiere empezar, eh? empieza acá el compañero entonces. A ver, al micrófono bien tranquilo. Súbame el papel eso. Mira, ahí estás como a la altura del micrófono, perfecto. Respeto, el reconocer al derecho ajeno. Reconocimiento, consideración, atención, deferencia que se deben a las otras personas. Bien, yo les pregunto, cuando ustedes trabajaron este tipo de valores, respeto, responsabilidad, ¿Se pusieron a pensar en qué situaciones, cuándo es que hace falta tener presente estos valores, cuándo no los usamos, cuándo resulta que eh, uno se encuentra con que los demás no le hacen caso a los valores? Mm, ¿Qué pasó? <risa> Hay momentos en los que hace falta recordar que la gente tiene que respetar. En la escuela, por ejemplo, o en los recreos, sí. o no. Digo, ¿cuándo estudian? ¿Todos estudian todos los días? Sí ¿En la casa? Sí Ah, ya me están mintiendo Mirá, allá afuera me están diciendo no, Allá afuera, más o menos, a veces Bueno, a ver, hay una cuestión ¿Todos respetan a todos? Sí, mm. sí. sí. A veces A veces, de hecho cuesta Depende. ¿No? Esto de respetar a todos Es todo un tema Digo, lleva mucha responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad? A ver, contame qué, de qué se trata la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Bien cerquita del micrófono. Levanta el papel. Eso es, ahí. Dale. La, la palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones de acuerdo al escenario de la Real Academia Española. Hace referencia al compromiso o u, obligación de tipo moral que surge a... Surge asunto eh, específico. La responsabilidad es también la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados creando la situación eh, la, lo americano. Cuando la situación lo amerite, claro que tiene que ver con esto? Hacerse responsable no Uno es responsable cuando cumple las cosas Que tiene que hacer En la escuela, por ejemplo, cuando tenés que hacer algún trabajo vale. Claro, o cuando te mandaste Una macana y entonces estás de responsable De reparar eso Por ejemplo, no sé, sin querer uno Cuando la pelota, no sé, rompe un vidrio ¿Qué hacemos? Nos juntamos todo lo que jugamos A la pelota y... y nos hacemos responsables Y entonces pagamos el vidrio Casi todos Casi todos <risa> <risa> no sé. ¿Qué otro valor tenemos? A ver. La lealtad. Lealtad, esa me gusta. A ver. Vamos bien de cerquita con lentitud, voz clara y altiva. Lealtad. Lealtad se conoce como lealtad al carácter de una persona, cosa o animal leal. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. Muy bien. ¿A qué cosas son leales ustedes? Que dicen, yo soy leal a esta persona O a este principio A esa nación ¿A qué? Uh, yo, a mi hermano ¿A tu hermano? Sí O sea, siempre lo cuidarías Y siempre tratás de apoyarlo en las cosas que hace Sí Bien ¿Quién más? ¿A qué cosas? A ver, cuénteme compañera tolerancia. Tenemos la tolerancia ahora entonces A ver Tolerancia Se refiere a la acción de afecto De tolerar Como tal La tolerancia La tolerancia Se basa en el respeto hacia lo otro O lo que es diferente de lo propio Bien, acá aparece un problema Que es esta cosa de A veces nos cuesta respetar Nos cuesta hacernos responsables Pero también aparece esto de aunque veces no nos gusta el otro O no nos gusta lo que hace O como se viste O cómo es O su origen étnico Y qué hay que hacer en esos casos Bueno, la historia es que, no sé, si alguien es chino, es chino No tenés nada que ayudarlo, es chino No hay ni bueno ni malo Ahora hay gente que no le gusta El otro porque tiene los ojos rasgados O porque más rubio, más claro, más morocho, más alto, más petizo En esos casos, nadie te pide que lo quieras Lo que se te pide es que respetes Y que toleres Eso significa, con muchísimo respeto, tolerar la diferencia con el otro ¿Les parece que esto pasa en la escuela? ¿No? ¿Se tolera a todos? Algunos Algunos Bien Bueno, igual, fíjense que cuesta ¿eh? De hecho lo tenemos que trabajar Y a veces hay como que hacer explícita esta necesidad De tolerar a los demás Muy bien, compañera A ver, nos queda uno más Acá tenemos al compañero que tenía uno más para leer Colaboración Colaborar significa trabajar el conjunto Con otra o otras personas para realizar una obra o alcanzar un objetivo. La palabra como tal debe deriva de colaborar, que a su vez a su vez proviene de la del latín. Colaboraré, que significa trabajar juntos. A ver esta idea de trabajar juntos de colaborar, ¿sí? Eh, esa es una de las cosas que Debiera darse mucho en la escuela ¿Trabajan grupalmente? Mm, sí, sí. Sí. sí ¿Se ayudan sí. para estudiar? Mm, sí Estuvieron trabajando haciendo un spot le dijeron qué? Un spot que está grabado Sí, lo vamos a escuchar ahora Bueno, escuchémoslo y después me cuento cómo lo hicieron vale. A ver <risa> solidaridad ten presente estos valores confianza, tolerancia ten estos valores recuperación, responsabilidad ten estos valores pa' un mundo mejor Ahí se está escuchando Entonces escuchamos algo de música, ¿no? Bien eh, ¿Con quién hicieron ese tema musical? Ese pequeño spot Radial ¿Con quién lo trabajaron? Con el profe el Pablo, Pablo Ah, música. el profe de música Sí Tenen presente estos valores Decía ¿Quiénes cantaron? Yo Yo, yo ¿Cómo me llamo? Mía Ajá Con Luis y, y Yo, Tomás Tomás, Luis y Mía Sí Los demás que ayudaron Estuvieron viendo Estuvieron Quisieron Ayudaron Bueno, está, estamos ahí Bueno chicos, tenemos que escuchar algo de música ahora Vamos a escuchar a A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Kunday puede ser? Sí, sí. ¿Kunday? Sí, yo estoy viendo acá Me veo Chicos, recuerden el nombre y apellido de cada uno de ustedes Así la gente sabe quién hizo este bloque Nombre y apellido Kevin Soto Mia Jiménez Victor Pañalba Tomás Chambi Jonathan Chukimi Leticia Vera son todos ellos estudiantes de sexto grado A escuela número 23 distrito escolar 19 nosotros escuchamos ahora valores cotai Nos perdimos y no hablabas. Querías escapar por la ventana Sin razón y sin respuesta yo no quiero que me digas Que no hay una salida Que lo que tú imaginas No puede ser tu vida Mírame sin hablar Sígueme, sígueme Quédate, quédate Ya no tengas miedo Ya no tengas miedo Corre, corre Que un día estemos lejos y que se vuelva todo más complejo Por eso quiero que prometes esto Que nada la pus no quiero que me digas que no hay una salida lo que tú imaginas no puede ser tu vidaírame sin hablar, sígueme, sígueme quedate te ya no tengas miedo. Let's get up! Pero Libre, como siempre, les recordamos que somos parte de la red Farco. Estamos saliendo en el aire desde aquí, desde nuestros estudios en FM Boedo, sí, 88.1. Pero también estamos en toda la red falco el foro argentino de radios comunitarias para toda la red de radios que nos repiten semana a semana. Les recordamos que pueden bajar este programa allí en la página www.farco.org.ar Allí buscan producciones, hora libre y se pueden bajar este programa y todos los anteriores de los últimos 4 o 5 años están todos subidos. Así que nada, es importante nombrar y saludar a todas las redes que... Ahí nos hacen en, en llegar a diferentes radioescuchas de toda latitud aquí en la Argentina Bueno, tengo un nuevo equipo de compañeros aquí en el estudio Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Están tranquilos? Sí, sí, sí. <ríe> Bien, bien, sí, con seguridad A ver, estamos con los chicos de sexto grado A Escuela Distrito Escolar 19, pero la escuela es número 23 ¿Sí? ¿Cómo se llama la escuela? La René Favaloro, la René Favaloro. Y les contaba que, bueno, estuvieron trabajando con la maestra Laura Iacobino También es maestra de ustedes, Mariela Aguirre Y trabajó un profesor más, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se llamaba? Pa Pablo, Nicotti. Pablo Nicotti Que es profe de, ¿qué materia? Sí, sí, sí. Música Bueno, a ver, dígame el nombre y apellido de cada uno de ustedes Así los reconocen en las casas y sabe la gente quién está hablando Daniel Ecoña José Soto Carlos Jalén Diego Carreza Ayelen Guayali Maribel Gutiérrez Juliana Chávez Todos estudiantes del sexto grado A Chicos, antes hablamos de violencia de género Después hablamos de valores Ahora llega el momento de hablar de cuidados del medio ambiente ¿Sí? ¿Quién quiere empezar a comentar o a leer Cuáles son los diferentes cuidados que podemos tener? Bueno, empieza la compañera, vamos, vamos Con coraje, con voz altiva, vamos Bien cerquita del micrófono que te escuchamos con la naturaleza ni tampoco con la ecología y por eso es un error decir que la ecología de la ciudad de México está muy alterada cuando nos queremos referir al, al medio ambiente un concepto muy amplio y globalizador que incluye prácticamente todo lo que nos rodea incluidos nosotros mismos, incluidos nosotros mismos. así mismo una de las principales características del medio ambiente es su dinamismo Es decir, que se encuentra En permanente Transformación Bien, bueno La idea, a ver, hay dos grandes ideas ahí Que dijiste que me parecen muy interesantes Y muy fuertes, muy potentes Una es que es un concepto global Esta idea de medio ambiente que tiene que ver con todo el mundo Y la otra es que nos incluye a nosotros Los seres humanos modificamos el medio ambiente ¿No? Sí. ¿Cómo lo modificamos? Ah, eh, ¿cómo lo hacemos? A ver, bueno, a ver acá un ejemplo. ¿Cómo? Cuando limpiamos los ríos o cuando los ensuciamos. Sí, en las dos las dos formas hay algo de esa dinámica de la naturaleza que la estamos modificando. Sí, la utilización, no sé, de autos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué los autos cambian el medio ambiente? Por de escape, Porque sale un gas que contamina el aire Exactamente, bueno, bien De eso se trata, de tomar conciencia Que somos parte del medio ambiente No somos algo que no que es ajeno O que está afuera ¿sí? Somos parte, entonces tenemos que cuidarlo ¿no? Porque es una forma de cuidarnos también Bien, a ver, compañero, alguno de los varones Que él me, me nombra O me escribe o, o nos describe Formas de cuidado del medio ambiente Bien cerquita y al micrófono, vamos De frente El ambiente de un niño de la ciudad de Veracruz Es distinto al de una niña en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca Aunque comparten algunos factores comunes Como el hecho de que ambos viven en un área urbana Pero tienen diferentes clima y vegetación Y incluso distintas condiciones culturales Muy bien, a ver, ¿quién... Eh... ¿Quién me puedes describir qué diferencia hay entre Oaxaca y Veracruz? Son diferentes... ¿Diferentes qué? Diferentes... ¿Planetas? ¿Planetas no? El planeta es tierra y es el mismo. Son diferentes ambientes. ¿Y que hay en uno que no hay en el otro, por ejemplo? Húmedo. ¿Cuál es el otro húmedo y el otro puede ser seco? Bien. Bueno, por ejemplo, a ver, eh, si yo tengo que nombrar de la Argentina, no es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en Corrientes o en, no sé, eh, la, la Rioja o, o Córdoba. Por ejemplo, no sé, yo hace muy poco fui a Corrientes en pleno invierno y hacía 30 grados y me decían, sí, está empezando a elevarse un poco la temperatura. 30 grados de temperatura en invierno, ¿sí? Y acá en Buenos Aires, 30 grados de temperatura es... Mucho calor. Es mucho calor y es temperatura de verano sí. Ahora yo les digo a ellos Bueno, pero 30 grados hace calor No, calor de verdad Es cuando hace 50 grados, 45 no. Sí, la otra vez No sé En corrientes pasa algo que es que llueve más o menos día por medio Sí, un día sí, un día no sí. Y acá, ¿cada cuánto llueve? ¿Cuándo? No, cada una semana Cada una semana, cada dos ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, esos son diferentes climas Y uno se acostumbra a eso La otra es que, no sé, acá tenemos Una cantidad de autos que no se puede creer <risa> En Corrientes yo me encontré Con muchas motitos, pero no autos sí. Mucha moto, eh sí. Chicos casi de su edad andando todos en moto Porque las distancias entre pueblo y pueblo Son grandes Y no hay colectivos sí. ¿En dónde? En Hablé en el micrófono me está hablando lejos En Salta también Hay muchas motos Ah, ¿conoces qué parte de Salta conoces? Pues de familia, <risa> ¿dónde... No sé. ¿a dónde? ¿Ense? ¿Fuiste algún pueblo allá? Sí, sí. ¿Qué pueblo era? No, ¿Te acordás? No la no conozco. No, conozco. no, no, no te acuerdas el nombre. No, Bien, no. y era frío o cálido? Era cálido. Bien no. cálido, ¿no? ¿Y de noche? De noche sí era frío, yo no había. Bien, fíjense que ahí hay otra cosa que es hay, hay partes, sobre todo las provincias que tienen altura. Que quizás hace mucho calor a la tarde, a la mañana, al mediodía, pero a la noche, más vale que te abrigues porque baja la temperatura. Bien, bueno, a ver, ahí hablamos de las diferencias que tiene que ver con las diferencias geográficas, ¿sí? ¿Qué, otras dif ¿Qué otra cosa tenemos ahí que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente? ¿Quién más tiene algo para compartir? Bueno, compañera, vamos, llegó el momento. El medio ambiente... ...al que también llamamos simplemente ambientes... ...son todos aquellos factores que nos rodean... ...vivientes y no vivientes... ...que afectan directamente a los organismos... ...como nosotros. Bien. Ahí tenemos como una especie de aclaración de esta idea... ...de que estamos todos conectados, ¿no? Bueno, a ver, algún compañero que tenga algo para decir... ...¿Usted tiene? ¿Se anima? A ver, vamos. Por lo, lo mismos el día... El día, mundial, ...el día mundial del medio ambiente... Que se comen comentó en todo el mundo el 5 de junio de cada año es una celebración que nos debe visitarse a proveer actividades de separación es sin, sin y de estación eso dentro desde luego es bien pero si si queremos dar darle a estas fechas echar su verdades significado tenemos que diferenciar sobre lo que hacemos todos los días que no contribuye a que todos todos es, esa dirección mira ahílábamos de las efemérides ¿no? de las fechas mira las cosas es o nos acordamos del día del medio ambiente o aparte empezamos a tomar conciencia y hacer cosas para poder cuidar ese medio ambiente si ¿Sí? ustedes han festejado el día del medio ambiente en la escuela o algo no si ¿Sí han trabajado en el aula sobre el sí, tema sí y ¿Y qué cosas hacen ustedes para mejorar el medio ambiente? Reciclar ¿Reciclar? ¿Hacen reciclado? Sí ¿Aprendieron a reciclar algo? Sí Por ejemplo A ver, hay, hay materiales que no se degradan y conviene entonces hacer algo con ellos Separarlos Separarlos por organismos que son como comida, cáscaras de plátano, manzanas, podridos, todo eso Eso sirve aparte para las plantas para poder mejorar la tierra ¿no? y con los plásticos por ejemplo nunca hicieron nada se puede reutilizar, A ver. Se puede reutilizar eh, para para llevar para llevar cosas o botellas que son que son reutilizadas para meter líquidos agua jugos o otras cosas más muy bien Bien, de eso se trata ¿eh? De aprender que hay un montón de cosas Que a veces uno las tira y las de... sin, sin tomar conciencia Que pueden utilizarse varias veces Así que muy bien compañero ¿Qué más tenemos para decir? A ver, ¿alguno de los chicos ahí? ¿Sí? ¿Quién se atreve? O, o sea, me... La variante de la mujer acá, mirá La ecología es algo muy distinto A la educación ambiental En el primer caso podría Entenderse como enseñarle A alguien Y en el otro, una educación que busca que que tengamos no solo mejores conocimientos sobre nuestro entorno físico natural, sino cómo ponernos mejor con ese entorno. Y entre nosotros mismos, por ejemplo, el ahorro del agua o de la energía que consumimos en la casa. Perfecto. Bueno, ahí estábamos hablando ya de un concepto muy fuerte, como el de ecología, ¿no? Eh, ¿Habían escuchado esa palabra antes de, de, de estudiarla en la escuela? Sí. Micología, no No la teníamos trabajada en la familia todavía no, no, no. Bueno, por suerte Está la escuela que nos permite de, de alguna manera acercarnos a ese tipo de conceptos Y empezar a tomar conciencia ¿no? Y aprender un poco ¿Quién más tiene cosas para compartir acá? Vamos que se nos va el tiempo de este grupo ¿Quién tiene? Dale, bien cerquita al micrófono Este es tu momento, dale He tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos todos los días, que no contribuya que no contribuye a que todos estemos mejor y los que así podemos hacer para avanzar en esa dirección. Perfecto. Es medio la conclusión, no lo que hay que hacer es tomar conciencia, hacer algo para poder seguir adelante. Chico, tenemos un spot sobre el cuidado del medio ambiente Que lo trabajaron ustedes Presten mucha atención y disfrútenlo Porque está ahí para que lo podamos disfrutar Ustedes, los oyentes Y todos aquellos que quedan sintonizados <tose> <tose> No te olvides Amigos de. No te olvides, amigo, de la salud, de la esta esta producción ahí de audio un spot musical con Pablo, con Pablo, con Pablo el profe. El museo, sí. Pablo Nicoti, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. chicos, a recuerden el nombre y el apellido de cada uno de los que formaron parte de este grupo, así eh, le vamos a dar el paso a los que siguen. José Soto. Carlos Galleg. Yo Bacarresa. Maribel Gutiérrez. Juliana Chávez. Chicos, vamos a escuchar algo de música ahora. Nosotros eh cambiamos de equipo viene el último de los grupos les parece viy couch creo que es así se dice eh, algo de música y nosotros volvemos con más hora libre quiero hey, moña por el tiesei la fruta se mon tan fácilil com enndi tieei Pogententa ca e pei pe que pe i vei Em per i legal io film la lei fumando como es no poqui visca Pergata que pues no ti en frisca Sepend un batón com el de la frisca D Do filli se queda visca No que tagent no yo li primero Peve no yo tuyo me oculé Pate a estos cabrones serles fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Pero las 602 la bajé con lí Pero ahora estoy pa'l creepy creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy También tenemos... el era libre Y bueno, hemos hecho cambio de equipo Estamos con los chicos de la escuela Número 23, distrito Gilar 19 Sexto grado A eh, Escuela turno, mañana, tarde o doble jornada Mañana Jornada completa Bien, él la la mañana Después ya se queda, porque se divierte nomás Es porque entramos a la mañana Está muy bien, vamos de temprano ya Nombre y apellido de cada uno de ustedes Por favor, díganme Romina Coronel Tamela Ramírez Los compañeros también me dicen su nombre Iván Vilca Ezequiel Calizalla Bien, acá la compañera Camila Guerrero Acá el micrófono Lucía Romano Franco Espejo Carlos Romero Bien, bueno, fíjense que tenemos acá un grupo muy numeroso, yo quiero que hablen todos, así que vamos a organizarnos porque nos queda poquito tiempo, pero es fundamental, ¿de qué vamos a hablar ahora? Terror, películas de terror no sí, sí. Films de terror Bien, bueno, ¿quién me quiere contar un poco Cómo llegaron a este tema, cómo lo prepararon ¿Quién quiere empezar? Dale Nos contamos en grupo, o sea, llegaron de grupo Pero no teníamos de qué hablar Justo vino la nueva película It Ajá. Y, y ahí agarramos el terror Y empezamos acá la primera película de terror Las historias Las leyendas ¿Les gusta sentir miedo? Sí Sí Sí, sí, sí. Yo tengo. No te asustan las películas No, no tanto, no tanto Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver con este material que tienen ahí medio para compartir, para leer El que lo pueda comentar lo comenta, el que lo quiera leer lo lee Eso con libertad, ¿eh? A ver, ¿quién quiere empezar? Me levanta la mano, dale Acerca el micrófono, ahí está cerca Néstor, dale Hace 120 años, en 1896, se llenaba Du Diable un cortometraje de apenas 10 minutos y 17 segundos de duración. Mira. Eh, ese Sí. Ese cortometraje era como la primera película de todo el mundo. ¿no? ¿Viste? Fue la primera de todos. Eh, y sería como, mejor, como como La mano del diablo. Mira. Y que es algo bien de género, ¿no es el inicio del género del terror? Sí, es el inicio. Perfecto. Bien, ¿quién sigue ahora? A ver. Bien cerca del micrófono. Ahí se está acomodando. Vamos. Ah, no entiende la letra. Así que dale, dale, dale. Esta, consider esta está considerada como la primera película de terror de todos los tiempos. Fue dirigida por Jorge Mediet, uno de los padres del arte cinematográfico. Uh -huh. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ese fue como el inicio De ahí hasta ahí tenemos mucho Así que seguramente hay más cosas para poder comentar ¿Ustedes vieron películas de terror? Sí, sí. ¿Cuáles son las que les gustan? A mí me gustó mucho más la de Freddy Krueger La de mm. eh, Masacre de Pesas No, eh, Texas, Texas. Eh, Pesadilla en la calle L Mirá ¿Y ustedes? El payaso It El payaso It Bueno, que hay como la versión nueva, sí, pero eh, también que es una remake, pero, pero después tenemos la sea, serie, ¿no? La parte sin ciudad, eh, que nos mostraron. Mira. En la primera, en la primera todo queda. El payaso le come la, la mano a Giorgio. Uh, Mira. La nueva aparece. El, de hecho hay una diferencia entre el libro, sí, y la versión filmada y esta última parece que Tiene como más detalles del libro. Dice que Pennywise se volvió lo en una filmación de ella. Ay, en qué Bueno, ¿qué más tenemos para comentar? A ver, ¿quién más tenía algo preparado? Compañera acá, le voy a acercar el micrófono. Así puedo hablar tranquilo, vamos. La película contaba con unos rudimentarios, efectos especiales que Melíez descubrió de forma totalmente casual cuando se le atascó la cámara con la que realizaba una filmación callejera. Fíjate que ahí pasa algo bien interesante que es esta idea de que cuando uno empieza a trabajar la cuestión del terror también hay como que trabajar un lenguaje donde van los ruidos, la musicalización los silencios, el trabajo de la luz la sombra y todo eso no se sabía cuando recién se estaba empezando a filmar hubo que aprender cómo mentirle al ojo y cómo mentirle al oído de esas personas que se sientan en la sala oscura y se ponen ahí a disfrutar del espectáculo no bien ¿qué otra cosa tenemos? ahí tienen más datos ¿no? Dale, bien cerquita del micrófono El cineasta observó que gracias a aquel a, eh, Que aquí aquel daba la sensación De que los objetivos aparecían y desaparecían Por arte de magia eh, Así que decidió usar este truco en esta película Bien, que tiene que ver con eso De cuando uno ve un objeto que aparece Y que de repente desaparece O a la inversa ¿Sí? Que tiene que ver con también con el modo de filmarlo sí, Igual que eso fue todo Hecha a la compra Todo la Ahora, ¿eh? pero sí. en la primera versión no había computadora no. Lo que había era fílmico Y se trabajaba probando sí Y lo que pasaba con Melider Es que le estaba aprendiendo un poco De cómo funcionaba esa caja oscura Donde estaba capturando imagen Era la cámara verde ¿no? uh -huh. que Era un celular que pasaba Después lo cortaba Que tiene que ver con cómo se hace un croma Pero bueno, nos llevaría mucho más tiempo ¿Qué más tenemos para decir? A ver que ya nos queda poquito tiempo el primer cuento de terror realmente apareció a mitad del siglo XIX Cuando la escuela de la novela goticia había alcanzado alguna sofisticación Y estaba adoptando los métodos de la reali del realismo Bien, fíjense que ahí pasa algo que tiene que ver también Cómo se mezcla esto con las vanguardias del cine Chicos, no nos queda nada de tiempo Pero qué cosa quisieran agregar como para el final sí Sobre todo para los oyentes, para los chicos que nos están escuchando Dale ¿Sabías que un demonio era un sim simulador? ¿Y sabían lo que estaban haciendo esos símbolos? Mm -hmm. O sea, un demonio era simulador Pero ellos ahí que estaba haciendo un... ser amigo De hecho, lo que ah. sucede es que es ficción sí. sí, todo lo que es ficción está producido por alguien Bien, chicos, ahí tenemos como para ver La invitación es también a que se animen un poco A acercarse a películas de terror, ¿no? Sí, sí, a mirar sí. nuevas y viejas Sí, sí, sí. Hay alguna película que dice Que no son pasadas noches reales Pero después dice, no, no dice Vaya noches reales Y bueno, como de todo, vamos a escuchar el spot Que ya nos vamos, vamos que no nos queda tiempo Vamos que duran segundos y ya nos despedimos que no nos queda de, nada de tiempo, los chicos de la escuela 23, Instituto Escolar 19, se despiden, esto es hora libre y las decimos hasta la semana que viene, ¿les parece? Sí. ¿Cómo le decimos a la gente? ¡Chau a todos! Chau.